Todos juntos debemos decir, no a la CUNS. Mi nombre es Marisa Matías, eh, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Tal como su nombre lo indica, se apunta a una cobertura universal en salud. Pero bueno, eh, no al entrar en un análisis crítico acerca de este tipo de cobertura o seguro, como se llama actualmente lo que intenta es instalar una canasta básica de servicios sobre algo que ya está eh, garantizado por derecho, sobre todo a través de los programas sanitarios. O sea, básicamente todo se tiene que ver con brindar una cobertura mínima y bueno, y de esta manera también aquello que no esté de alguna manera en esta canasta también implicará un pago por parte de usuarios, y eso que no puede entender al hablar de su seguros públicos. ¿sí? Es un modelo, digamos, basado en una lógica fundamental, de registración del sistema, digamos, más orientada a las cápitas y, y a medir rendimiento en términos de tareas, eh, qué es lo que estamos asistiendo actualmente en el Ministerio de Salud Nacional, por ejemplo, el caso de salud, donde, bueno, lo que se intenta es hacer una evaluación de desempeño, por lo cual están tomando distintos relevamientos, están realizando ya, bueno, desde el principio de año que ha aterrizado en, en la Secretaría de Modernización, con eh, distintas brillas de, directamente de relevamientos acerca de las tareas que desempeñan las personas, cuántas horas nos lleva desempeñarlas, y es una vuelta un poco también a este modelo de, de la edición de, de las tareas, en función de los tiempos, y en función de eso también medir los resultados, ¿no? Esto es un sistema bastante... Eh, característico del, del sistema privado y que, bueno, se está extrapolando a lo que es el Estado y, bueno, lamentablemente eh, es imposible pensar una política de Estado desde este concepto eh, que se quiere hasta teignoreando del trabajo en términos de medir productividad como en las empresas privadas. Esto tiene unas percusiones directas, en, en, por supuesto, en la situación de los trabajadores. Primero, una igualación hacia abajo en términos de tareas que pierde esta noción de, de, bueno, de la capacidad de las personas, de los equipos de trabajo en relación a, a poder llevar adelante sus tareas de manera autónoma, creativa eh, y orientada a resultados y en su lugar se iguala, digamos, a un trabajador que realiza tareas que están bastante estandarizadas que lleva también a una descalificación eh, básicamente de su tarea planteándose un esquema de trabajadores en una escala baja y luego, sí, algún, eh, alguno que otro que puede funcionar a modo de experto, pero básicamente iguala la escala salarial hacia, hacia abajo, la tarea, por lo tanto eh, creemos que esto también va a llegar a una mayor precarización eh, laboral, básicamente porque va a ser una medición externa, donde no va a tener en cuenta para nada el proceso de trabajo de los trabajadores, no hay todo lo que interviene en la producción, si te quieres de trabajo en el Estado, ¿no? Que no que no hay mucho vista de lo que es la producción en el, en el sector privado, que no por eso no puede estar evaluado en base a resultados, ¿no? Que esto es otra otra cuestión. Esto va a llevar a una mayor precarización y una mayor descalificación de las tareas de los trabajadores y una igualación hacia abajo, ¿no? Hacia un piso básico a garantizar en relación a, a lo mismo que se pretende con el paquete prestacional básicamente en el área de salud sexual y reproductiva lo que se ha venido asistiendo es a, una, a un desmantelamiento de los programas si bien esta figura digamos de, de los seguros o del CUS que fue en su momento lo podemos llamar el plan NACER y hoy el, el plan SUMAR eh, ya están instalados hace rato digamos en, en la Argentina esto convivía con los programas a los cuales se garantizaba accesibilidad a la población aquí se trata solamente de brindar cobertura que es muy diferente a lo que entendemos por accesibilidad garantizada por derecho y ¿sí? por el derecho a la salud el eh, trasladado esto, este esquema a lo que es la salud sexual reproductiva esto implica digamos una también una en primer lugar lo que está lo que estamos diciendo actualmente no sabemos hacia dónde Eh, se, orienta, se va a orientar el modelo porque básicamente lo que hubo es un desmantelamiento del programa de salud sexual. Bueno, hubo despidos, concretamente a partir del mes de enero, febrero. Luego eh, los trabajadores, eh, gracias digamos a, a la lucha del gremio, pudieron reincorporarse y a la lucha los mismos trabajadores. Se reincorporaron con la condición de que no volvieron a sus puestos en el trabajo, o sea, ese, otra vez ese concepto, ¿no? De, ellos podían volverse pero tuvieron que redistribuirse, digamos, en otros, en otros ámbitos porque eran se consideraba un plantel eh, que excedía, digamos, lo necesario, que tiene que ver con reducir justamente el Estado, una estructura mínima, sin analizar perfiles ni necesidades, que eso es un poco lo que estamos hablando también cuando queremos pensar en un Estado eficiente, ¿no? Primero el despido, luego la precarización... Y bueno, y eso va siendo mesa ¿no? En el trabajador, algunos eh, también estamos asistiendo a algunos trabajadores que se están retirando, que se están yendo, porque bueno, porque hay un desgaste que si bien no pueden decidir directamente, porque bueno, ya tuvieron una pulsada que han perdido en esta primera etapa, donde los trabajadores se volvieron a reincorporar, hay quite de tareas, de funciones, ninguneos, maltratos, y esto es lo que también hace a la dignidad del trabajador, ¿no? Y eso me parece que es lo que a lo que están apuntando, digamos, en esta etapa donde lo que se intenta justamente es seguir achicando el, el, el Estado en este plan de ajuste. O sea, básicamente lo que vino a hacer este gobierno, gobierno de Macri, y sus instrumentos, como como este ministro Lemus, es el ajuste, que es un ajuste aún mayor de lo que fue el ajuste en los 90. Así que, bueno, creo que esto va a llevar justamente en, en políticas de salud sexual reproductiva a que eso va a tener un impacto directo en los resultados sanitarios, ¿no? Volvemos a lo mismo, nosotros necesitamos un estado eficiente y que mida también resultados, y eso seguramente se va a medir en el medio y largo plazo, va a haber una reducción, digamos, de estos indicadores, una disminución, sobre todo, o sea, se va a va a haber una caída en la calidad de, la pre, de las prestaciones, en la calidad de atención, porque, bueno, al haber una mayor precarización eh, laboral, y sobre todo, bueno, la falta de insumos, es a lo que se está asistiendo en ese momento en las distintas provincias. Hoy por hoy ya hay provincias que manifiestan que no hay insumos anticonceptivos en los tres centros de salud y en los hospitales. Y te está apelando a que sean las mismas provincias las que compren eh, dichos insumos eh, anticonceptivos, o sea que aquellas que tienen son aquellas que han podido comprar, porque durante el año no se han registrado compras. Recién a partir de mitad de año se es, comenzó, digamos, a hacer algunas compras directas porque se veía que, que, bueno, que eso iba a ser un escenario muy complicado para, para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Este es un aspecto, lo que tiene que ver con el acceso, digamos, a los métodos anticonceptivos para lo que es preferible para ser planificado. Y luego también tenemos las políticas contrarias a lo que establece el Código Penal, vinculado a al derecho a la interrupción legal del embarazo, donde, bueno, ya el programa de salud sexual registró ya algunos embates, donde, bueno, se bajó, por ejemplo la guía de procedimientos, que la guía para las mujeres que están en situación con derecho digamos, a asistirse en una ILE, que se llama comúnmente, lo bajaron de la página del Ministerio de Salud, y esto también genera incertidumbre en, en los equipos de salud, no al no ser una guía que, es, que estuviera garantizada desde el Ministerio de Salud. Esto inmediatamente, gracias al rol y la lucha, digamos, los movimientos de mujeres y los mismos trabajadores de, del Estado, los mismos trabajadores y trabajadoras del programa de salud sexual y otros que solidarizaron eh, con esta con esta cuestión, inmediatamente, en menos de 24 horas, tuvieron que volver a subir el protocolo a la página del Ministerio de Salud. Por otro lado, hay una alerta permanente en relación a estas conquistas de derechos en materia de salud sexual y reproductiva, donde todas las organizaciones que funcionan vienen trabajando y que justamente eh, la Ley Nacional de Salud Sexual tiene que ver con un triunfo de las organizaciones sociales, que el Estado, eh, digamos, a partir del 2000 eh, 2012 eh, se establece la ley 25.673 que era que crea el Programa Nacional y a partir de allí, bueno, eso es un crecimiento que se ha dado y una expansión de derechos que, bueno, Luego de la ley de salud sexual tuvimos la ley de anticoncepción quirúrgica que incorpora también las prácticas de vasodomía y ligadura al PMO. Luego tuvimos la ley nacional de educación sexual integral que también es otra pelea y otra lucha que hay que seguir dando en términos de su obligatoriedad, digamos, en todas las escuelas del país. Eh, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Bueno, digamos que esto fue una serie de leyes que nos dan un nuevo marco legal y normativo en la Argentina que es lo que está en este momento en peligro de retroceder en términos de garantías de estos derechos por parte del Estado. Y ese es el rol de Yandar y de la salud pública con distintas herramientas. Creo que una de ellas y quizás el mayor desafío tiene que ver con la organización, la organización de los trabajadores y las trabajadoras en torno digamos a estas discusiones que estructura dando al interior de los programas en relación a bueno cuáles son eh, los retrocesos a los que estamos asistiendo y cómo desde los mismos puestos de trabajo hay que seguir descendiendo y sosteniendo las mismas banderas en relación a la defensa de la salud pública que, que la salud pública de la población no sea, es lo importante o sea que sabemos que tiene esa gente que consulta el sistema público de salud es la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad es el pueblo trabajador. Entonces, desde allí es de que, que hay que seguir defendiendo, digamos, estas banderas de eh, dignidad, eh, tanto de los trabajadores como del pueblo, que es el que, en definitiva, tiene que beneficiarse con estas políticas eh, con esas políticas de Estado. Así que creo que es la organización y, por supuesto, poder implementar y hacer visible a través de acciones concretas todos estos retrocesos que los estamos asistiendo y que hoy por hoy ya están ocurriendo, no es que van a pasar. Eh, ya están pasando. O sea, esto es lo me parece lo que uno tiene que empezar a tomar conciencia, ¿no? Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir, no a la CUS.